¡Oh, es genial, c e l b r u c e Wayne! Aunque soy Batman en secreto, nadie lo sabe. ¡Casi nadie lo sabe! ¡Me siento genial! l、oh, vaya! He recibido una carta y dentro hay un CD que pone: Reprodúceme. Voy a ponerlo en la disquetera. ¡Adelante! ¡Ya puedes hablar! Batman, no vengas a rescatarme. Pain es un gafapastas, odioso, y te aburrirá con sus análisis de las películas de Andy Warhol. ¡Que te calles, puto Robin! Ya he s o b i d o al chico Batman. Soy Pain, y tengo e a Toledante secuestrado, y tengo la intención de torturarle gratis por puro placer que me da. Si no te reúnes conmigo en la torre de Gotham, el chico m o r i r á dos veces mínimo. Así que esta noche nos vemos allí. ¡Adó, regata! Este tío me enferma. Es un psicópata, pero tiene a Robin. Algo tengo que hacer. Iré a rescatarle, pero ¿y si es una trampa? Lo mismo me mata.、Ah, pues no voy,、mala. así no moriré. Pero Robin morirá. Y la gente dirá que no se hayan super de los buenos. Así que tendré que ir. Qué fastidio, más gordo, redios. No tenía Robin otra maldita cosa que hacer que dejarse secuestrar. Comprobaré el BAT archivo para ver qué clase de tipo es el Bain. Este BAT archivo procesándose, decir nombre del sujeto a consultar. ¡Bain! Bain, peligroso psicópata con un bozal muy chulo, o puede que no, dependiendo del gusto del demandante, calvo y con un abrigo a lo vintiésel en triple X, manazas de dedos gordos, puede aplastar cabezas con suma facilidad. Extremadamente inteligente o extremadamente estúpido, dependiendo de la versión. En este caso, ha sido listo. ¿Listo? Joder, ¿y no podía ser el otro? ¿El tonto r a a n Pues no. Insolente cabezudo. No proceso ese dato. Dato por otro lado, absolutamente innecesario y friki. Pues nada, a ver a Ben, se ha dicho. No pensé que vinieras, Batman. Yo sí, y mucho, pero al final he venido. Ahora lucharemos hasta la muerte y punto. Prepárate a morir, te opico. Estoy dispuesto a negociar. Yo solo quiero luchar a tu p e o Soy rico, te puedo pagar un montón de pasta. Venga, ¿cuánto pides por el chaval? Quiero tu cabeza en una bolsa. Batman, muere. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh!、Hey, hey. oh, ¡Eh! ¡No! ¡Eres i n emoción! ¡Te vas a comer todo el cine de t a r o s y de una sentada, cabrón! Me gusta Crepúscula. ¡Tu puta madre! ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? No estoy muerto, está claro. Pregunta imbécil, pero ¿dónde estoy? Estás en el hospital, conmigo. Fue muy valiente lo que hiciste. Fuiste a luchar contra Bane. A pesar de que él es un tío como Dios manda y tu mierda que se cree alguien. Hacía tiempo que no veía tanto valor, Batman. Eres mi mejor amigo.、Uh, gracias por tus palabras, Robin. Había cosas que podrías haberte ahorrado, pero gracias. Gracias a tu incomprensible y absurdo valor, Bane nos ha dejado vivir a los dos. Incluso nos acercó en coche al hospital. Ahora piensa destruir la ciudad, por supuesto, pero quería que pasáramos nuestras últimas horas juntos, como los dos buenos amigos que somos. Eh, sí, qué consuelo más grande, o sea, que vamos a morir. Bane piensa de donar un millón de bombas atómicas en g o t h a n ¿Tantas? Es un tío exagerado. Bueno, Rabin, aquí, al final de tantas cosas, confieso que no me arrepiento de nada. A lo mejor me arrepiento de no haber dejado la ciudad antes, pero ya da igual. Si tengo que morir con alguien, ¿quién mejor que con la persona que más valoro en esta vida? Gracias, Batman. Y contigo, por supuesto. Yo debo decir que, aunque fuera yo el que orquestara todo el plan del secuestro falso y quien contrató a Bane para que te pegara la paliza de tu vida, por haber sido el jefe más nazi y odioso que he conocido, cuando Bane me secuestró de verdad y se pasó por el forro a nuestro acuerdo, debo decir que no disfruté del trote que te dio. Pero incluso ahora, traicionado y a punto de morir en una explosión del copón bendito, creo que estoy donde debo estar, con Batman, mi mentor, mi maestro. Casi debemos dar las gracias a Bane. Gracias, Bane. Gracias, Bane.